Por mi madre que si me quitan los ojos, ya te mirando, por mi madre que si me quitan los labios, ya te iré por mi madre que si me quitan las manos, ya la te acariciando, por mi madre que si me quitan las vidas, ya la te adorando, por mi madre que me quita el nombre si no soy el hombre que ella quiere. Por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella quiere. Porque vivo tan enamorado que siempre a su lado me mantiene. Porque vivo tan enamorado que siempre a su lado me mantiene. Y me pueden quitar la vida y desde el otro mundo yo la sigo amando. Y me pueden quitar la vida y desde el mundo yo la sigo amando por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella está esperando por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella está esperando <risa> <música> y hey! si me pueden quitar la vida y desde el otro mundo yo la sigo amando si me pueden quitar Por mando por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella esté esperando por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella esté esperando